Signo lunar Piscis. La luna nueva en Aries llegó y esto supone el comienzo de un ciclo crucial en el que una nueva identidad llega. ¿Cómo te valorabas? ¿Cómo ganabas dinero? ¿Cómo te dabas lo mejor? Te hago estas preguntas porque ahí es donde aparece esa nueva persona, en zona de salario, posesiones, autoestima y valor propio. Espero que estés preparado, mi querida luna pistiana, porque el karma. También llama a tu puerta. ¿Por qué? Sigue escuchando. Seguidamente, la Luna entrará en Tauro, preparando el terreno a Venus, que entrará en su propio domicilio después de 13 meses. Mercurio y el Sol lo harán el día 19. Todos se irán uniendo a Urano, que está deseando que salgas de zonas de confort a la hora de pensar y comunicar lo que sientes. Y es que Tauro es tu zona de comunicaciones, comunidad. Cómo te relacionas con tu medio ambiente más cercano, cómo ordenas tu, tus ideas a la hora de expresarte. También es la zona de relaciones que no escoges como hermanos, vecinos o compañeros de trabajo. Desde ya te digo que cuides tu forma de hablar o expresarte, porque Urano viene con muchas ganas, sobre todo en esos compromisos tanto económicos con terceros, bancos, facturas, herencias, hipotecas, convenios. Como en temas emocionales donde haya una intimidad y enfoque sexual. Si leíste la publicación Preparándonos para los Uranazos, habrás comprobado que todo lo que mueve Urano alimenta a la zona Acuario. En esta ocasión, allí se encuentra Saturno para limitar todo lo que haya que limitar. Así que llegó el momento de ser valientes y apostar por hacer las cosas bien, pero desechando esos muros que paralizan. Acuario es tu zona del karma. Así que prepárate, porque llegó el momento de renunciar a todo aquello impuesto y que no sigue lo que tu alma afirmó antes de nacer. Fuera pensamientos angustiosos y dolorosos, pero ojo, cuidando la forma de expresarlo. Toca sentir la abundancia que hay en ti y sentirte rico con las maravillas de la vida. Jueves, viernes y sábado, la luna transitará por Géminis. Que junto a Marte y Nodo Norte te harán cruzar algún desafío en el ámbito emocional. Nada de dualidad, hay que estar seguro de lo que quieres, así que a poner en marcha el camino hacia la evolución y, por supuesto, el crecimiento propio y en asuntos económicos. Durante sábado, domingo y lunes, la Luna transitará por Cáncer y esta será más benévola contigo porque pondrá en marcha tu nueva creatividad. Así que moverás asuntos sentimentales, proyectos que estás gestando o pueden ser temas relacionados con los hijos. No cabe duda que vendrán pruebas porque tendrás que demostrar tu nueva forma de expresar lo que sientes. Y es que Mercurio y el Sol ya estarán entrando en Tauro para traer ese karma del que te he hablado antes en asuntos emocionales, como pueden ser en el hogar y vida privada. Y por supuesto, con tus relaciones de pareja, socio, amigo íntimo, etc. El día 20, la luna cuarto creciente en Leo, será el comienzo de un proceso para dar empuje a ese nuevo estilo de vida que tanto te mereces. Por eso debes usar la intuición a la hora de organizar tus horarios, cuidar tu cuerpo y renovar hábitos en el cuidado de la salud. Encauzar una nueva calidad de vida. Asuntos laborales y el propio cuidado n e c e s i t a r á de dos lunas cuarto creciente en Leo. Por eso, en un mes justo tendrás la segunda para tener más claro hacia dónde enfocar el equilibrio entre salud, dinero y amor.